Bueno, ahí escuchábamos eh, el, el aviso del gobierno de la ciudad eh, con medidas preventivas para evitar el dengue, pero hay algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, esa famosa división, iba a decir invisible, pero demasiado visible entre la avenida Rivadavia hacia el norte y hacia el sur, que, que genera bueno que en algunos lugares el Estado llegue un poco más tarde o directamente no llegue. Y ayer llegábamos a la noticia de que eh, que en la Villa 21 había una denuncia de que los casos de dengue Eh, se habían multiplicado mu mucho más allá de lo común, ¿no? Y por eso los vecinos se organizaron y hoy están absolutamente movilizados y por eso estamos comunicados con Dagna Avia, que, que es una vecina de la Villa 21 y que además tiene allí un centro cultural del que después le vamos a preguntar, así nos cuenta bien. ¿Cómo te va, Dagna, Eugenia y Fernando aquí en la retaguardia? Buenas noches, muchas gracias por, por darnos el espacio. Que la verdad, que no hubo nadie no hubo nadie. Bueno, no, es algo con no, medio, ninguna. Bueno, es algo que no, a nosotros no, no nos sorprende. No, nosotros no, no, que trabajamos que trabajamos todos los días en los medios alternativos comunitarios y populares no nos sorprende es. ser muchas veces los únicos. El tema es que es. somos poquitos y no podemos estar en todos lados, pero pero claro. pero la vamos peleando, no te preocupes. Dagna, contanos qué está pasando concretamente en la Villa 21. Y concretamente pasa que eh, hay muchísimos casos de dengue. Eh, tenemos como tres o cuatro muertes, un nene también de, de meses, un bebé, y no sale los medios, nadie dice nada, parece que tampoco en el área programática pueden hablar mucho de esto, que corresponde al PENA. Eh, es como que todo se está tapando, y la verdad que cada vez hay más casos de dengue alrededor de, de cada vecino, entonces uh -huh. es algo preocupante porque no, el Estado no está tomando realmente la dimensión de, de lo que nos está pasando a, a, a muchos barrios, no solamente la 21, ¿eh? Uh -huh. El tema del dengue es bastante, bastante jodido, tenemos muchos casos, hay personas que se quedan en la cama, es, es terrible la situación que estamos pasando, porque además las personas tienen que seguir trabajando y a veces no pueden hacer las tres consultas que se requiere de para sacar a, para sacarse la sangre, para que se le dé de alta... Eh, con la situación económica que estamos pasando también, la gente no se puede dar de lujo de faltar mucho tiempo al trabajo. y, y se, La verdad que se torna todo muy, muy complicado, muy desesperante para los vecinos, porque uh -huh. además de todo lo que está pasando, tenemos que aguantar esta situación, que para nosotros realmente es muy complicado. Uh -huh. Claro, lo, lo que menos puede hacer una persona es eh, quedarse en casa sin estar en contacto con los demás, como para justamente... Claro y eh, en reposo, reposo, absoluto claro y no se puede cumplir tampoco ninguna ninguno de esos requisitos, es que estamos acorralados por todos lados. Uh -huh. Y acorralados especialmente por esta ola de despidos y el miedo de, de quedarse sin los el por... miedo el miedo de quedarte sin trabajo, uh -huh. y estamos viendo que todos los días hay un despido nuevo y nos toca muy de cerca, entonces lo poco que tenemos hay que cuidarlo, mantenerlo, y lamentablemente que encima esta situación de emergencia que estamos pasando con el dengue, a nadie le importa. Porque uh -huh. tampoco puedes decir al patrón tengo dengue, porque pareciera también que es como una enfermedad este, como la lepra, y como que hasta en las escuelas los vivitos lo están discriminando. Uh -huh. ¿Viste? O sea, no hay mucha información de este tema tampoco. Uh -huh. No hay información. Eh, pasan a fumigar de vez en cuando, pero uno ni siquiera sabe si realmente lo que están tirando sirve. Porque no hay nada organizado realmente desde el Estado, de los organismos que tienen que competencia en esto, en la sanidad, nada, no vemos nada. No uh -huh. hay nada, absolutamente nada. Dagna, eh, Fernando, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, Fernando. Recién, eh, Euge, cuando cuando estábamos presentando, decía que tomaron los vecinos la decisión de comenzar a organizarse como para sí. denunciar un poco... Eh, más en alta voz la, la situación, ¿Qué es, or, que, ¿a qué se refería con organizarse? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Tomar un poco la aposta y poder tratar de concientizar a varios vecinos que si nosotros no salimos a, a la calle y hacer lo que hicimos hoy, por ejemplo, no no no vamos a tener resultados ni nada, porque, sinceramente, por ese extremo lo que te voy a decir, pero es como que, no, que está bueno que se sigan muriendo pobres ¿sí? Hay como una conciencia así de desde de arriba, entonces acá no hay nada, este faltan un montón de cosas, desde insumos en los centros de salud no, no dan abasto ya, uh -huh. y no hay respuesta de nada, pero no es solo de ahora, esto viene hace rato, uh -huh. y más con este tema, están súper poblados los, los centros de salud, los hay unos camiones que tampoco dan abasto, los camiones, nos enteramos también que los profesionales que vienen en los camiones, es, hace tres meses que no les pagan, o sea y hay camiones parados con todos los elementos, los equipos técnicos de, para, para todos los servicios médicos, y también están parados, y no se abren. Es un caso de emergencia, deberían estar funcionando todos esos camiones que están por distintos puntos de la ciudad parados. Uh -huh. Eso es terrible también, tendrían que estar funcionando todos. Es un caso de emergencia, realmente nosotros ya lo vivimos así, esto es una emergencia, pero nadie dice nada, no se hace público, el área programática tampoco se hace cargo de estas situaciones como que ellos no quieren dar una alerta porque es como este generar algo que no es cierto. No sé cómo debe estar pensando. Lo, lo, la cuestión es que nosotros acá tenemos de 10 casas, seguro 5 vecinos tuvieron dengue. Uh -huh. Entonces, si uno está viendo tan de cerca, eso no es una pavada, eso es algo grave. Ya que en la mitad de las casas hay un vecino con dengue. Hay un vecino con dengue. Hay un Cada vez que tuvo hay vengue, más, por cercano, menos. más cercano a la situación entonces uno dice pero está algo tenemos que hacer uh -huh. y, y somos los vecinos lo que tenemos que hacerlo porque otras no nos quedan. y pudieron organizarse por ejemplo para, para digo, pensando realizarme? pensando en usted en ustedes por ahí tomando en, en sus manos cosas que también deberían surgir de otros estamentos o, ¿no? pero eh, han podido por ejemplo organizarse para hacer el descacharramiento y demás pero <coughs> El descachamiento se, eh, eh, No me sale Descacharramiento No importa, lo mismo no te preocupes Sí Muy pocas veces Sí El tema es que Es una Es un eh, Ya sabes cómo son las visas Están súper Súper probadas Y Hay mucha gente Solas Hay personas uh -huh. que tienen un montón de cosas, hay personas que tienen basura dentro de sus casas, claro. que son personas que sufren de acumulamiento, se llama esto. Sí. Que va, de repente va, y tampoco va a la UGE que era que debería hacer estas cuestiones o otro organismo del Estado, sino por ahí van organizaciones que, que junta de cooperativistas, que juntan basura, van y al vecino le sacan la basura, pero bueno, el vecino como tiene esta enfermedad vuelve a generar esa basura. Claro. Y, Realmente en, una, en la Manzana 13 Que es donde estamos nosotros Hay un vecino que tiene hasta el techo la basura Y es un señor que lo conocemos de toda la vida Pero uh -huh. tiene una enfermedad Claro Y, y además con este con este, vaciam con y este y además, vaciamiento De los de programas todo, De ¿Qué? todo tiene Y las casas una al lado de otro Un montón de chicos eh, Y si vos decís llamás a los que no viene Dicen que no, que nos arreglemos nosotros O que denunciemos nosotros la verdad es que nosotros denunciamos el hecho de lo que está pasando, pero tampoco podemos denunciar a esa persona que está enferma, ¿comprendés? Uh -huh. eh, es como que nos dejan a la deriva en, en todas las situaciones, no podés hacer absolutamente nada. Uh -huh. Bueno, hoy lo que hicieron fue una radio abierta en Iriarte sí, sí, y Luna, sí, sí. y después a la tarde una marcha, marcha? hacia Iriarte y Vélez-Sérfil, eh, sí, que es... Que es un poco salir de la villa para la joder, para, para, claro. para mostrarse, ¿no? Sí. Sí, <risa> para es que nos bien. vean, para que los vean. Sí, sí, también acompañaron los, las maestras de la Escuela 9, que también murió la maestra de Dengue hace tres semanas. Uh -huh. Estudieron las maestras de la Escuela 9 también. más acompañamiento de muchos vecinos, pero el común de los vecinos no está tomando dimensión de esto. ¿Entiendes? Entonces... Lo que más Entonces, les preocupa evidentemente por lo que te escucho decir es que esto es, de alguna manera se está silenciando, ¿no? Que no que no se cuenta en los medios, que no aparece, que falta información y que como no hay una alerta real en, en, no, no, claro. en todas las personas claro. Se sigue propagando. La gente no no toma la conciencia de esto porque tampoco estamos invisibilizados uh -huh. eh, totalmente. No solo en esto, vamos a hablar ahora estamos del dengue, pero realmente esto siempre fue así. Ahora con esta nueva enfermedad, eh, es peor, que uh -huh. no tenemos otro que salir a la calle, y el vecino común, que no está organizado, que no participa mucho, vecino digo que va a trabajar y viene a la mañana, viene a la noche, va a la mañana, ese vecino está totalmente desinformado, y por ahí hasta descree, ¿entendés?, de, de la situación que pasa un enfermo de dengue, uh -huh. porque es muy jodido, es muy doloroso ver a la persona tirada en la cama no bueno, poder hacer nada. Cuento algo que eh, da cuenta de que el Estado eh, conoce esta situación. Claro. Yo laburo bastante cerca de, de la 2124 eh vive porque laburo en Parque Patricios y no sé, a unas 20 cuadras sí. y mm, hace ya cerca de dos meses Eh, uh -huh. pasaron del gobierno de la ciudad eh, por el lugar donde yo trabajo y por todo el barrio repartiendo volantes sobre uh -huh. de oficiales sobre cómo uh -huh. eh, hacer la campaña de descacharización de uh -huh. y, y, y cómo cuidarse y uh -huh. el repelente y estas cosas uh -huh. eh, y las personas que iban repartiendo los volantes nos decían que eh, la zona estaba especialmente afectada por dengue la zona en ya. general y la Zabaleta en particular. Es decir sí. que las mismas personas que el Estado había mandado... Contratado para repartir los para volantes. Para repartir claro. volantes, ya daban cuenta sí. de la situación hace claro. dos meses. Ahora, si toda la campaña que hace el Estado uh -huh. para eh, bajar el dengue en un lugar uh -huh. donde sabe que hay, es repartir volantes, y uh -huh. dejarlo claro. librado a a, a, a a mi buen entendimiento de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, realmente uh -huh. es... Eh, Mucho más preocupante esto la situación. Es preocupante, ¿no? claro. Y esto que estoy cantando sucedió hace dos meses. De ahí sí. en adelante pasaron dos meses donde la cuestión debe haber este, empeorado, empeorado, claro sí, sí. Dagna, Esa ¿ustedes pidieron alguna reunión con autoridades? ¿Tuvieron algún tipo de, Nosotros, eh, de acercamiento? Nosotros, para lo de hoy, habíamos eh, mandado una nota invitando a la Ministra de, de Salud, obviamente que no nunca participó en nada, no tuvimos ningún medio, convocamos a Canal 9, a alguno otro medio, eh, pero no se presentó nadie, absolutamente nadie. Eh, pero vamos a seguir, uh -huh. no queda otros el otro sábado nos vamos a juntar a ver a analizar qué sacamos de, de lo que pasó hoy, y hay que seguir esto, hay que seguir difundiéndolo, y vamos a tener que hacer más volantes eh, y salir, porque nos están matando. No... Es, Esto, esto esto es claro nos están matando mm -hmm. se mueran no no importa bueno lo bueno el caso que no somos necesario lo bueno del caso de, de que el gobierno de la hace el gobierno de la ciudad esté ahora bastante cerca de donde vos eh, nos, nos sí. estás hablando de donde vos vivís sí. eh, bueno quizás les pasa a ellos y entienden un poco mejor la gravedad del asunto ¿no? porque Ojalá también hay... nunca les pase que le pique un bicho de esto y que le pasen en camas de todas maneras, uno no no, no no reniega de su condición condición social. Uh -huh. Seguramente que si le pica un bicho de estos, van a tener cura más pronto, inclusive, porque tienen las condiciones dadas. Claro. Nosotros no. Claro. Acá se mueren los viejos porque están solos, los chicos porque las madres están desinformadas, hay muchas personas también que por ahí ni siquiera saben leer un prospecto, y en el, y todo eso es tiene tenemos que estar todos. Uh -huh. Hay abuelos, hay chicos especiales, Hay un montón de cosas que hay que ver, ¿entendés? Ojalá sí, sí, sí. no les pique, porque nosotros no deseamos del mal a nadie. Obvio. Eh, Dagna, estamos charlando con Dagna Aiva, ella es eh, habitante de la Villa 21-24, y Euge decía también cuando te presentaba que eh, tienen un centro cultural. Sí. ¿Nos contás ¿Tenemos... eso antes de terminar? Sí, cómo no. ¿Ahora querés que... Dale, sí, Posita, sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno. Mirá, tenemos un pequeño centro cultural que nos estamos mudando también porque ya no podemos eh, bancar el alquiler. ¿Cómo se llama? Eh, Casa Usina de Sueños. Uh -huh. eh, estamos acá en el barrio nuevo, digamos, en, la, en el sector urbanizado de la 21 a 24. El sector urbanizado que no figura en Catastro, por cierto. Ah. Somos verde ¿Qué? Uh -huh. eh, Pero bueno, acá participan chicos de, de, de chiquitos desde 4 de años hasta adolescentes. En primer lugar, nosotros lo que, que priorizábamos era el apoyo escolar, eh, computación y alguna actividad recreativa para los chicos. Y hace un año y ocho meses incorporamos el comedor también. Uh -huh. Y estamos con todos sus trabajitos para poder apalear un poco las necesidades básicas de de las personas. ¿Y el, eh, el, el comedor eh, en este último tiempo se intensificó la tarea o, eh, o están igual? Tenemos pocas razas que nosotras, pero eh, el tema que por ahí no alcanza y uno tampoco puede dar agua, ¿entendés? Claro. Entonces se dificulta mucho el decirle no quizás a una persona que está necesitada. Claro, y... Claro. Hay bastantes comedores, están todos superpoblados, uh -huh. eh, no no hay tampoco, yo no quiero hablar más de nadie, pero si uno tiene 100 raciones y, y da 100, 200 y ves una carne por cada... no, no está bien alimentado ese uh -huh. pibe. Claro. Eh, y eso es lo que pasa seguido. Entonces, por ahí tienen que contar con esa comida en el día si no, en la escuela comen. Uh -huh. y Si vos encima lo que haces, lo haces mal, este tibito nunca va a llegar, no va a tener un nivel intelectual porque los primeros años de vida es muy importante la alimentación. Uh -huh. Y nosotros tratamos de que eso no nos pase acá. ¿Pero eso eso es, es nuevo o eso viene pasando en el barrio? Digo que los comedores no dan abasto... Los comedores podrían dar abasto si se hacen las cosas bien. No dan abasto con las raciones todos tenemos que colaborar para que las cosas hagamos bien en los barrios uh -huh. cuesta pero si ponemos voluntad se puede y esto de ¿sí? que sea y esto Cocinar de alcance las, las cosas... razones correspondientes para que tenga el valor nutricional que cada pibe necesita porque hay que pensar que por ahí ese pibe es ese plato que come en el día y esto de que se haga las cosas mala hace mal porque no tienen los recursos para sostener a todo lo que vienen a pedirte entonces vos a veces lo haces por inercia, o sea, inventás otra comida, ¿me entendés? Por inercia. Si vos en que pollo al horno, no lo haces, haces uh -huh. un estofado de pollo, y le agregas toda la verdura que tenés y es otra cosa. Claro. Pero a veces eh, se complica mucho hacer eso. Y en estos últimos tiempos, eh, más todavía, hay mucha gente que están viniendo a reclamar el, el espacio de la comida y no le podés dar porque está súper poblado todo no no se puede hacer más nada uh -huh. y tenés que decir que no y eso claro. cuesta y duele uh -huh. eh, pero tampoco podés aceptar a todo el mundo porque si no vos lo que hacés el trabajo fundamental no lo vas a cumplir uh -huh. Ahí, a ver Dagna aquí Euge quería hacerte una, una pregunta creo que no la estabas escuchando a ver Dagna que para cerrar ¿con qué con qué sueñan en esta usina? nosotros nosotros Tenemos muchos sueños que vamos a lograrlo seguramente igual, porque nosotros, eh, si nosotros bien no tenemos una bandera política, siempre fuimos somos tra gente trabajadora y las chicas están acá también, todos tienen su trabajo y después vienen a colaborar acá. Lo vamos a lograr más tarde que temprano, pero lo vamos a lograr, porque uh -huh. no vamos a bajar los brazos. Pero nosotros desde hace, esto funciona más hace ocho años y nosotros lo que teníamos pensado siempre es, Poder hacer un centro de rehabilitación y estimulación temprana para chicos especiales. Uh -huh. Pero bueno, empezamos por este lado. Nos cuesta un montón, pero en algún momento lo vamos a poder realizar. Uh -huh. Con mucho esfuerzo, ¿no? eso también es importante. En el barrio no hay nada para uh -huh. los chicos claro. discapacitados. Claro, claro, claro, Te mandamos un gran abrazo, chicos. Bueno. Que estén bien. Bueno, muchas gracias. Eh. Eh, estuvimos charlando con Dagna Aiva, ella es vecina de la Villa 2124 24 conocida aquí en la Ciudad de Buenos Aires con la Villa Zabaleta.